Acá estamos en este momento que espera mucho de la audiencia de la 36 que es el encuentro semanal con Plinio desde Brasil que lo tenemos y lo estamos viendo por interno ¿Qué tal Plinio? Buen día Buen día hermano, buen día Ángeles Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario Buen día, buen día Bueno Plinio, mientras eh, también hoy teníamos que dar en titulares porque así lo, lo imponía la dimensión de la noticia sobre el proceso que eh, se está dando de la investigación policial con el expresidente Bolsonaro, lo dejábamos como titular porque preveíamos que lo ibas a, a plantear en, en el menú de esta semana lo dejamos para más adelante, pero empecemos por un episodio menos difundido por estos lados, que tiene que ver con la multinacional Carrefour y algo que vos has titulado la batalla de la carne. Sí, la batalla de la carne. no. Y yo creo que debe ser un tema sensible en Uruguay. ¿no? Hmm. El CEO de Carrefour dio una declaración de que dejaría de comprar carnes de Sudamérica, porque ellas no tienen calidad. Hmm. No, no sé si esa noticia salió en Uruguay. Yo no la, no la hemos aquí en Brasil, visto. Aquí Brasil fue una gran alaraca, como se dice en, en, en chileno. Hmm. ¿No? Porque, eh, bueno, la respuesta fue que los grandes frigoríficos brasileños, sí. liderados por la JBS, que es la mayor de todas, dijeron, bueno, entonces nosotros no venderemos carne ni... para Francia y ni para la, los Carrefour de cualquier lugar del mundo, incluso Brasil, que es responsable por 20% de los lucros de la Carrefour. Entonces, bueno, esto generó, y, y es más una noticia pintoresca, ¿no? Una gran, un gran nacionalismo del agronegocio, que se se vestió de verde-amarillo y todo, con todo el apoyo de la gran prensa fueron a defender ver la carne brasileña, con el apoyo total de los ministros del Itamarachí, del ministro de Agricultura del gobierno Lula. Bueno, resulta que esta gran batalla no resultó en nada, porque al día siguiente el CEO de Carrefour dijo que pidió perdón que la carne brasileña es de gran calidad sí. y que la carne sudamericana es muy buena. Pero de esto todo, yo creo que es importante para los oyentes para allá del provincianismo y del cinismo del agronegocio brasileño, de vestirse de nacionalismo, es dos aspectos. Primero, en el caso de la carne brasileña, es pura verdad que la carne brasileña no tiene la calidad exigida por Europa. No, Es una carne que está llena de hormonio, que está llena de, de, de antibióticos Y es una carne que no tiene rastreabilidad. O sea, eh, no sí, lo tiene que nosotros ninguna... decimos en español, la trazabilidad. Decimos en español. La trazabilidad. O sea, sí. no se sabe de dónde viene, uh -huh. porque los europeos no quieren comprar carne que viene de, de región degradada, deflorestada. Entonces, la verdad es que el CEO tiene razón en lo que dice para el, para el pueblo europeo. Eh, digamos francés, es mejor no comer nuestra carne y para nuestras florestas, también es mejor no no digamos bloquear este tipo de venda. Y la segunda cosa que es lo que está por detrás de todo esto es el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que en realidad es un acuerdo neoliberal plus, o sea, súper neoliberal, Eh, que no nos conviene y que nos, nos coloca en una posición todavía más degradada en la división internacional del trabajo sí. y en toda la organización económica. Doy un ejemplo no. si este acuerdo pasa y hay una municipalidad de, de, del interior de Minas Gerais que quiera comprar queso de su, su productor eh, local, bueno él tendrá que competir en precio con la Danone Porque, no se puede, porque por las nuevas reglas no se podría beneficiar este productor local. Entonces, la realidad es que la bandera que puso el agronegocio eh, no, no es la bandera que defiende los intereses estratégicos de los trabajadores brasileños y de lugar alguno. Ah. Esta, y, pero yo imaginé que hubiera... Uh, que esta noticia hubiera repercutido mucho ahí en Uruguay, pero no, no parece que no pasó. No, pero mira, tenemos que decir que hoy, con fecha de hoy, el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, que es una institución oficial, eh, manda una carta al director general de Carrefour por las expresiones que tuvo en la red X, y allí eh, lo que hace es defender la forma en que se produce en Uruguay, lo invita a que venga a ver cómo se hace, lamenta las expresiones que tuvo, eh, bueno, hace toda una exposición, ¿no? Pero um, eh, sí hay reacción, hay reacción. Hoy, con fecha de hoy, fue esa carta. Sí, lo que pasa es que acá... De ayer, de ayer. Todo está inundado por el proceso de, de conversaciones, por el cambio de gobierno, ¿no, Prínio? Y esto, lo que sí ha seguido como tema... Eh, que en estas horas se, se maneja, porque se viene la cumbre del Mercosur la semana sí. que viene, ¿no? Viene Lula, donde va a tener un primer encuentro ya con el presidente electo eh, Orsi, y si, eh, siempre está apareciendo el tema eh, acuerdo, tratado libre de comercio, Mercosur, Unión Europea, que Francia está haciendo punta en rechazarlo, ¿no? Ayer votó en la Cámara de Diputados Francia al rechazo al acuerdo, hoy se espera que haga lo propio En la Cámara de Senadores y este este debate por el tema carne aparece eh, como como una bandera ahí centrada en el apoyo a los a los reclamos de los agricultores franceses, ¿no? Sí, la verdad es que por un camino chueco, si Francia bloquea el acuerdo sería muy bueno para todos los trabajadores de de, de todo el mundo sí. y este CEO Que no hizo esta declaración con ninguna buena intención, la realidad es que si también eh, pone arena en este acuerdo, sería muy bueno. Sí, eh, interesante, y vamos a seguirlo. El tema a partir de que vos nos lo planteás también. Pero bueno. Pero hay otros, sí. hay otros temas, sí. Uno de ellos que vos planteas es el el tema de la no adhesión de Lula a la ruta de la seda de Xi Jinping, de China. Eh, que sería bueno que dijeras también qué es la ruta de la seda, ¿no? Eh, digo, estamos por lo menos nosotros en, en la onda de, de no dar nada por sobreentendido, como que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. ¿Qué es la ruta de la seda y qué importancia tiene que Lula diga que no quiere adherir? La ruta de la seda es una articulación de China de montar una infraestructura en escala global para permitir la para crear nuevas rutas de comercio ¿no? que permitan en realidad uh, fomentar aumentar el comercio entre los países y claro y entre China qué es lo que China ofrece ofrece financiamiento para infraestructura, cambios de tecnología este tipo de cosas es lo que ella ofrece ¿no? eh, es para digamos, para los países pequeños como los nuestros toda alternativa a la hegemonía brutal de Estados Unidos nos conviene ¿no? en, en realidad es un proyecto de comercio de libre circulación que busca brechas para fomentar el intercambio entre los países. Esto es lo que es el, la, la ruta de, de la seda fomentada por China. En el caso brasileño, lo que quiere China es abrir canales para que los productos brasileños salgan por el gran puerto que hicieron ahora en Perú. Uh -huh. Y esto disminuiría el costo y aumentaría la, la, la, la agilidad del comercio. Bueno, la posición de Lula es, por favor, no me comprometa, no me crea no me crea líos. No, Yo soy un discípulo de los americanos, tengo que mantener la fachada, que no, pero no puedo comprometerme para allá de un, de un punto. Claro que lo estoy diciendo en, en, en términos irónicos, pero en realidad no creo que distorsione el, el núcleo del problema. Entonces, lo, lo que quiere Lula es hacer comercio, pero mantenerse sin líos con los Estados Unidos. No es una política en realidad solo de lula, es una política del Estado brasileño, del Itamaraty. Nosotros ya discutimos esto aquí muchas veces, ¿no? Brasil se presenta como un país autónomo, relativamente independiente, hace toda la fachada. Pero el Itamaraty en realidad tiene una política de alineamiento con los americanos, de conflicto cero con los americanos. Entonces, lo que Lula, que es un tipo muy astuto ¿no? y, y hábil con la, con la retórica, lo que el, el itamarachi encontró como soluciones, nosotros no adherimos a la ruta de la seda, pero haremos sinergias, <risa> el máximo de sinergia con la ruta de la seda. Lo que sale de bastidor es que en realidad Lula dijo, mira, principalmente en este momento en que entra Trump con una política, que se prevé muy agresiva en relación a América Latina, no es el caso de hacer ningún tipo de, de ola, ¿no? ningún tipo de disturbio. Pero esto es importante para que se vea en, en lo concreto cómo se posiciona el Estado brasileño y el gobierno urbano. Sí, eh, habrá que ver que uno siempre queda con la curiosidad si en este tipo de decisiones Llegó a haber alguna advertencia de ese trabajo permanente que hace Estados Unidos de presión sobre nuestros gobiernos, de por dónde podría venir una, una represalia, ¿no? Cosas para hacer tiene para hacer mucho, pero uno siempre le genera curiosidad de qué puntos sensibles en concreto puede haber tocado Estados Unidos para este tipo de decisiones, estando Brasil formando parte nada menos que de los BRICS, ¿no, Plinio? Sí, sí, pero ya discutimos aquí, ¿no? Que Brasil empieza a dar eh, demostraciones de ser el caballo de Troya de uh -huh. los BRICS, ¿no? Todo sería un poquito, digamos, prematuro, ya calificado como esto, pero hay que tener ojo para ver si no camina para esto. Uh -huh. Yo creo que no hubo hasta el momento ninguna cosa directa de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Brasil, el Estado brasileño es muy cauteloso, ...de su fachada, como ya dijimos... ...entonces él ya evita el problema... ...para claro. no ser retado público... Claro. ...pero el poder de retalación americana... ...no es pequeño, ¿no?... ...porque ellos pueden meter tarifas... Eh, ...sobre los productos exportados... ...y esto ya representa de, de directo... Un, ...un problema grande... Uh -huh. ...pero como discutiremos ahora... Eh, ellos tienen mucha influencia en la sociedad brasileña, a comenzar por su influencia entre los militares, con la burguesía, con la alta finanza, entonces el poder de fuego de los americanos es brutal, y es claro que sea así, no Hernán, porque uh -huh. Brasil no trabajó para que no fuera, no trabajó para tener autonomía económica, autonomía tecnológica, autonomía financiera, ¿No? Y no hace los pasos que hay que hacer para esto. Por ejemplo, uh -huh. profundizar ¿no? en, lo, en los BRICS, apostar en cosas alternativas. No, Brasil queda siempre medio como un surfista, no uh -huh. surfando en la ola para ver cuál es la oportunidad del momento. Esto uh -huh. es un poco la posición brasileña. El último tema que tenemos es eh, esta difusión que ha hecho la propia Policía Federal ¿no? sobre la responsabilidad de Bolsonaro en estos planes de los que venimos hablando hace algunas semanas, que tenían por objetivo a Lula, al vicepresidente Alckmin, al del Tribunal Supremo, o sea, un operativo eh, para asesinar a estas tres figuras eh, importantes. Pero ahora es la propia Policía Federal la que dice que... Que Bolsonaro estaba al tanto. Sí, esta es una investigación de la Policía Federal ordenada por el Supremo Tribunal Federal, ¿no? que es para investigar varios problemas de Bolsonaro. Y, y fue la gran novela brasileña de sí. la última semana. Yo creo que continuará, terminará esta, este episodio y después va a empezar el juicio de, claro. de Bolsonaro, que será, yo creo, que el, el, el último capítulo la última, temporada. digamos, temporada... De... Sí. Pero lo que demuestra es un relatorio de 800 páginas, lleno de evidencias, y que el ministro encargado, que es Alexandre de Moraes, lo transformó en un relatorio público. Entonces no. todos tienen las informaciones, las conversas de WhatsApp, los las minutas del decreto de golpe, de estado de sitio, de todo, ¿no?, Eh, y la importancia es que ahora ya se ha, está probado en papel lo que ya todos sabían. Sí. ¿no? Y, y en esta prueba queda clarísimo el papel de, de Bolsonaro, junto con, con Braga Neto, que era su ministro de la defensa y candidato a vice, y Augusto Leno que es el señor, general señor, que es el comandante Mor, no es la eminencia parda de todo esto, Ellos articulaban una conspiración golpista, que se trataba básicamente de incitar manifestaciones para justificar un estado de sitio que entonces eh, viniera después, con, digamos, que, que diera crear el clima para el golpe. Mm. Esta fue la primera tentativa. En realidad, habían dos tentativas. Después que Bolsonaro entregó el poder, había una segunda que es incitar disturbios sociales para que, eh, para que el Ejecutivo eh, decretara un, lo que nosotros llamamos GLO, G -L -O, garantía de la ley y de la orden, que entonces da poderes muy fuertes a los militares para restablecer el orden. Entonces todavía en el gobierno Lula, después de las de del vandalismo del 8 de enero, había la presión, sobre todo del ministro de la defensa, que ya nombrado por Lula, pero por orden de los militares, que para contener el desorden se que se decretara el GLO. Mm. Dice la pequeña, ¿no? la pequeña política, la fofoca, como nosotros decimos, que Lula no lo hizo por intervención del ministro de la justicia, Flavio Gino, que era un hombre muy muy antenado, muy lúcido, y de su mujer, Jaja, que dijo, mira, esta es una trampa, no lo hagas. El hecho es que había un golpe, eh, este golpe, aunque la parte de la burguesía no lo quisiera, y que les, les, eh, el gobierno Biden lo vetara, y eso ya lo discutimos aquí varias veces, uh -huh. el, hecho, el, el hecho concreto es que los militares... fueron para la aventura y por qué no ocurrió el golpe bueno, esto todavía la novela va uh -huh. a continuar pero hay muchas evidencias que no, no hubo el golpe porque en el momento decisivo Bolsonaro no tuvo con el perdón de las palabras los cojones para sí. hacer el golpe esta es la verdad nosotros ya discutimos aquí yo tengo la hipótesis que Bolsonaro es un, un corrupto y un fascista, pero más corrupto que fascista, o sea, él cuida más de la familia Bolsonaro que de los intereses del fascismo, entonces cuando él supo que la cosa podría complicar él no firmó, se fue del país de, de miedo a ser preso y quedó esperando las cosas pero demuestra también la elevada complicidad de todo el alto ejército, eh, comando de, de las fuerzas armadas brasileñas Porque no hubo golpe, porque el, el decreto vino, la, la, lo que corre es que el decreto vino firmado por Bolsonaro y que el jefe del ejército y de la aviación rompieron ¿no? eh, el decreto delante de Bolsonaro y dijeron no lo vamos a hacer, pero no lo prendieron ¿no? por desobediencia civil y se quedaron calladitos, o sea, por detrás de todo esto, que muestra la, la, el, el grado de periculosidad del bolsonarismo y de estos generales totalmente irresponsables, la complicidad del alto comando del ejército brasileño. O sea, es un ejército golpista, que aunque no fueron hasta el fin con el golpe, y no lo fueron, y yo estoy seguro de esto, porque están vinculados a, a, los, a los militares americanos y tenían un veto, Entonces no eran tan eh, muleques, como diríamos en Portugués, tan para hacer el golpe así nomás, ¿no? Uh -huh. Pero no, no por razones democráticas, constitucionales, nacionalistas, de ningún tipo de, este, de esta cosa. Bueno, vamos Cer cerrando. cerrando por acá. Por supuesto, sabiendo que la semana que viene estamos en conversación, esto del Mercosur y las reuniones que va a haber, Sí. nos van a centrar también eh, como uno de los puntos va a tener que ser ese sin ninguna duda, ¿no? Seguro que sí. Y bueno, de cualquier manera, importante entender que después de esta de, de todos estos hechos que están ahora públicos, es como cuando uno juega cartas, mm. y hay, o póker, digamos. y hay que mostrar las cartas sí, bueno, ahora sí. algo hay que pasar sí. porque si después de todo esto no pasa nada, bueno, se naturalizó la conspiración golpista o sea que tenemos que observar sí, porque además uno supone que puede no pasar nada, ya ha habido cosas graves y no ha pasado nada puede no pasar nada y es grave en Brasil, en Brasil Ángeles, con los militares nunca pasó nada claro es claro. la primera vez que se investiga generales No es que se condena, que se investiga. Sí. Y hasta el momento, dos años después de los de la conspiración golpista, los militares que tienen un tribunal propio, tribunal militar, no investigó a nadie y mucho menos condenó porque no hay nadie investigado. Claro. Como claro. si no hubiera pasado nada, como si todo esto fuera una cosa de unos locos que estaban por ahí y que hicieron vandalismo. O sea, eso demuestra que la única defensa de la democracia es la movilización y la conciencia de los trabajadores fuera de esto estamos en manos de unos aventureros irresponsables Plinio muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene hasta la semana que viene abrazo Plinio Porque él está con